Eh, pero nos vamos a Mar del Plata, vamos. porque ahí está Marcelo Jiménez. Eh, ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué decís, dirigente de Quilmes? ¿Cómo andás? Hola, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me imagino que un poco más aliviado sí. después de la victoria, ¿no? Sí, la verdad que era algo que, que necesitábamos y, bueno, este, por suerte se dio el juego como como se planteó y la verdad que, eh, nada, es un, un pequeño alivio que, que, no, que nos da, eh, respiro, que nos da eh, Juego. Claro, y, y también viendo siempre de reojo todo lo que pasa con aquellos equipos que están vinculados, este, con los cuatro últimos, cinco últimos lugares de la tabla, ¿no? Porque se mira todo. Sí, por supuesto, por supuesto que eh, cada, cada día que haces cálculos diferentes de, de, de, por los cinco equipos que que estamos abajo, ¿no es cierto? Claro. Este, eh, cuatro con, con, con mayor riesgo, pero este nada sí como vos bien decís eh, siempre mirando no solamente lo nuestro sino los demás resultados es es día a día esto sí es un sufrimiento eh, yo tenía ganas de hablar con vos de ya hace unos días este por varias cosas no primero para así como uno cuando cuenta las cosas que no están tan bien decir que este año Eh, con un presupuesto muy más austero que años anteriores y con un equipo donde ya no están Flor, eh, ni este, Nico Ferreira, Cantón, este Basabe, este, están eh, mejor económicamente, están haciendo las cosas más prolijas, absorbieron una deuda que había quedado de años anteriores. Bueno, obviamente están tratando de zafar de, del descenso, pero también en el medio hay un montón de otras situaciones. Eh, en las cuales Quilmes hoy está mucho mejor que temporadas anteriores Sí, bueno, tratamos de, de parar la pelota y decir, bueno, qué es lo que cómo, cómo teníamos que seguir y bueno, y de ahí es que sale el presupuesto austero que tenemos y, y para poder ir achicando eh, todas las, las deudas que se venían arrastrando de, de, de muchísimas, muchísimas ligas, así que esto no es de dos años ni de tres años esto siempre Quilmes tuvo un presupuesto eh, bajo y siempre siempre quedamos este, mal eh, así que bueno se, tra se trató de poner las cosas eh, sobre blanco y decir bueno esto es lo que se debe esto es lo que hay que pagar esto es lo que y bueno en base a eso tratamos de hacer este, Una liga austera, pero bueno, este, lo más prolija posible. y en, en, en el sentido económico creo que lo estamos logrando. Bueno, nos faltaría dar, terminar eh, bien en lo deportivo. Como yo siempre digo, el campeonato nuestro es eh, poder eh, zafar de, de, de jugar play-out y, y, y terminar la liga eh, lo más eh, prolija posible en, en lo económico, ¿no es cierto? Claro, ustedes están eh, bajando la deuda que tenían de la temporada pasada y hoy están prácticamente al día, o al día. Sí, sí, sí, la verdad que por suerte, al día de hoy estamos todos los sueldos pagos, todos los jugadores están al día. Eh, de hecho, bueno, hoy acabo de, de, de despedir a, a, a Warner en, en, porque, bueno, hoy se iba y también él... Eh, con todo pago, o sea, la verdad que en ese sentido estamos tranquilos, venimos haciendo las cosas bien. Eh, tenemos algunos inconvenientes como todo, que los sponsors se atrasan y todo eso, pero bueno, esto es moneda común, eh, hay que hay que ir manejándolo. Eh, los chicos este mes, si bien cobraron el, el mes como, como corresponde, eh, tuvimos un atraso de unos de unos días y bueno, este le explicó y bueno, y cuando estuvo la plata se les pagó. Así que la verdad que en la parte económica venimos haciendo las cosas eh, bastante prolijas. Eh, sí, y con respecto a los años anteriores, ya te digo, eh, eh, nosotros venimos sí, pagando deudas del año pasado eh, eh, o del anteaño y Pablo ha pagado de años anteriores y así eh, venimos arrastrando un, un número importante de, de hace un par de años que que se achica o se agranda según según el año, ¿no es cierto? Este año, bueno, nosotros eh, quisimos decir, bueno, eh, por sobre todas las cosas, eh, empezar a improvisar los números que, que son lo que después, con el tiempo, para nosotros, para, para nuestro entender, después te dan resultado en, en, en el que vos podés, los jugadores confían en, en, en, en el club y, bueno, y, y podés eh, armar una plantilla eh, Con, con más, este, con más nombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hablabas de recién de despedir a Warner. Hoy llega Jackson, ¿no? Que había tenido algunos problemas de, de visa. Sí, sí. Jackson. Bueno, el miércoles estuvo acá en el país. Eh, llegó a, a Argentina y, bueno, no pudo, no pudo ingresar y fue reenviado a Uruguay. El viernes hicimos otro otro intento vía consulado. Cual, tampoco um, se pudo y bueno eh, eh, el, el agente nos, nos confirmó que eh, hoy estaría viajando hacia acá, de hecho él le sacó el pasaje para que viniese y lo estaríamos encontrando en Buenos Aires eh, mañana cuando eh, el, el micro pase por Buenos Aires para, para ir a, a a Sunchales está muy bien, está muy bien eh, Jackson vendría por Calvin Warner Warner sí. sigue estando todavía en Mar de Plata o, o ya le comunicaron que, que se tenía que ir. No, no, no, de hecho, en realidad nosotros le habíamos comunicado la, la semana pasada a Warner, porque bueno, ya, o sea, el miércoles le, le informamos de, de haber jugado el martes, eh, cuando sabíamos que Jackson venía, y bueno, y después todos estos este, contratiempos hizo que tuviésemos que volver a hablar con Warner. Eh, y, que, y pedirle que se quedara al partido de ayer, el cual accedió, realmente eh, no, palabra de agradecimiento, un, un profesional con todas las letras, porque sin ningún tipo de inconveniente más allá de lo económico obviamente, esto es por plasta así que eh, eh, eh, pero se quedó y jugó y, lo, y demostró que, que, que nada, que es un profesional así que no hay, no hay palabras más que agradecimiento para él. Bueno, muy bien, muy bien la situación, entonces, estoy aclarado. Bueno, hoy la situación de la tabla de posiciones los ubica tanto a Peñarol como a Quilmes, salvándose de jugar el playoff por la permanencia, pero no metiéndose en playoff. Eh, pero hay un morbo dando vuelta de, de un posible duelo de clásico para definir eh, quién desciende a, a la Liga Argentina. ¿Lo imaginaste, lo hablaste, lo has escuchado? Sí, sí, obviamente. Eh, nada, en, en la ciudad ¿viste? Es, es, es muy común que se hable de eso la, la gente de Peñarol y nosotros pero bueno, esperemos que tanto por por, por, por, por nosotros y por ellos o sea, que, que no lleguemos a eso eh, la verdad que somos somos dos equipos que de mucha historia en la liga y que bueno, creo que no nos merecemos de estar eh, más allá de, de, del bajo presupuesto y todo lo, el sacrificio que se hace, me parece que eh, la verdad que no, no nos merecemos eh, estar en, en ese lugar, ¿no es cierto? Es lo que yo creo. Después, en lo deportivo te, te, te pone en su lugar, ¿no es cierto? Eh, Marcelo, eh, volviendo al tema de los recambios, este digo, bueno, hay una situación de, de lesión de Luciano Tantos, Quilmes hoy no se puede... Eh, no está en condiciones eh, ninguno de los equipos que está eh, en, en la posición de la tabla entre los cuatro o cinco últimos se puede dar el lujo por ahí de perder tiempo eh, esperando un jugador, no porque el jugador no se lo merezca, sino porque la situación este, es de urgencia deportiva, claro está digo y están pensando en un recambio de Luciano tanto también Mirá, se, se evaluó, de hecho bueno, ahí hubo un, un, un error por decirlo así eh de la parte médica en la cual nos pasan el informe eh, porque nosotros eh, cuando eh, cuando se lesiona a Lucho nosotros ya estábamos a, o sea esto hace 15 días atrás estábamos por cortar a Warner nosotros paramos ese corte porque dijimos a ver si Lucho tenía para mucho entonces teníamos que hacer el recambio ahí bueno el, el parte médico fue que no que no era tan grave y bueno, y ahí se decidió el corte de Warner resulta que después en, en sale que bueno que la lesión era, era mucho más grave de lo pensado y que el tiempo a esperar es mucho eh, sí, se está pensando en, un, en traer un base eh, de recambio o, o, este, o un U23, estamos viendo a ver qué, qué es lo que qué hay en el mercado no, tampoco hay mucho como para traer eh, la, la idea de un americano no convence Eh, y nacional, hay muy poco. Hemos hecho algunos sondeos de, de, de algunos que han quedado en Brasil de afuera y en Uruguay, estamos, estamos viendo eso. Está bien, porque además es una apuesta fuerte. En caso de que no puedan traer, Luciano Tantos continuar el plantel, ¿puede llegar a recuperarse o ya está descartado por lesión? mira el, el, el informe médico que nos dieron eh, es que tenía para 30 días... Eh, De, de muletas y después de ahí la rehabilitación eso eso nos dejaría fuera de, de competencia si es que pensamos en que no no jugamos ni playado ni playo ¿no? claro, ni para claro. arriba ni para abajo eh, porque el 12 de mayo terminaría la competencia si ese si es ese, el escenario pero bueno eh, en, en ese contexto realmente lucho está está afuera eh, ayer hablando de vuelta con el kinesiólogo y con el médico y eso Ellos son este, un poco positivos En el sentido de que ya pasaron 15 días eh, Entonces creen que para último momento Podría llegar a estar Pero bueno, el riesgo es muy alto para eh, para nosotros Y bueno, estamos evaluando de, de, Obviamente de, de, de, de traer algún vaso, ¿no? Claro La aspiración de Kirmes hoy por hoy Es olvidarse totalmente del play -out Y si se puede ganar un playoff mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí, la idea, o sea nuestro campeonato ya te dije es, es terminar en, en, en lo económico lo mejor posible y no, no pensar en el playoff si, si anoteamos este un un, un playoff es, es, nada es, eh, es un premio enorme para, para nosotros por el sacrificio que y por el equipo que hemos conformado no es cierto Marcelo bueno muchas gracias por el contacto claro todo este, queríamos conocer un poquito Eh, la actualidad de Quilmes y también, bueno, quiere que la gente también se quede tranquila que están haciendo las cosas bien, obviamente que en los deportivos bueno, pueden pasar este tipo de cosas este pero no, bueno, no, nada, queríamos perdón, tener este, este contacto contigo Perdón, pero yo siempre digo, nos, nos hemos ido al descenso con, con, con el equipo con equipos mucho más eh, eh, importantes en, en, en nombres en ese Dekio famoso Este... Quilmes Campeón Quilmes Campeón, claro <risa> Así que imagínate bueno, bueno, Si atendían el teléfono, Quilmes Campeón Si atendían en el teléfono y te decían Quilmes Campeón, claro eh, Por eso te digo, y bueno Y no hacemos, nada Y si, esperemos que no Porque realmente, como te vuelvo a repetir No, creo que No nos merecemos eh, Después del sacrificio que estamos haciendo eh, Llegar a ese momento Pero bueno eh, Pero además falta mucho, Marce, todavía sí, falta sí, mucho sí. Pero bueno, lo deportivo, yo siempre digo que el básquet eh, te pone en tu lugar. Eh, acá no hay básquet, es bastante lógico. Y, sí, sí, y, claro. Y te pone en tu lugar. Y si tenés que jugar play es porque no tenés, no tenés equipo para otra cosa. Y, abrazo enorme. Dale, te mando un abrazo y gracias por el contacto. Ahí está, Marcelo Jiménez, máximo responsable del básquetbol, desde la salida de este Pablo Zavala.